de ánimo Sonido dance en Play Kiss dentro de un álbum llamado Killing Time. Está ella, su nombre Tina Causes, la mujer que conocimos gracias al m i s t e r i o u s Times con Sash. Esto ha sido Prey. Prey Kiss. Kiss. Esto es Kiss. Hoy Mecano es el protagonista en Play Kiss, ya que estamos conmemorando el lanzamiento de Descanso Dominical, su disco más laureado e internacional. ¡Uh! Después de la gira más exitosa jamás imaginada, el 26 de octubre de 1989, la Sociedad General de Autores de España les entregó ante los medios de comunicación el primer certificado otorgado en España por la venta de más de un millón de copias de un solo álbum por descanso dominical. Además, el grupo logró dos menciones en el libro Guinness de los Records como el grupo más vendedor de discos en el mercado español, con más de 5 millones de copias solo en España, y como el grupo musical que más semanas se mantuvo en las listas de ventas con un total de 83 semanas consecutivas. También entraron en la prestigiosa lista Latin Billboard, alcanzando el segundo puesto. A partir de entonces, Mecano logró mantenerse en términos comerciales el final del desarrollo de Descanso Dominical con el Tour del 89. Está considerado como el cénitre n la carrera de la banda. El impacto social que Mecano provocó en aquella época les llevó a ser calificados en un reportaje emitido en octubre de 1989 por Televisión Española en su programa Informe Semanal como un fenómeno sociológico dentro de la música pop española. Entre 1987 y 1992, el grupo vendió 7 millones de álbumes fuera de España. Esto es un año más. En la puerta del sol, como el año que fue. Otra vez el champán, y las uvas y el alquitrán. De alfombra están. ピタッときぼらん、そのいどすた 5分後、5分後。 Noche, vieja, para disfrutar de este tremendísimo éxito de Mecano, un año más incluido en Descanso Domenical. Y cómo tiene que sonar esto el próximo 25 de junio en Valencia, arranca la gira 20 aniversario de XFM. Ya sabes que tienes toda la información en XFM.es, al igual que la venta de entradas, que va a ser un show de estadio que vas a alucinar. Una puesta en escena brutal con 11 músicos. Bueno, alucinante, ¿Es eso que, que vas a salir con, con la piel de pollo, como se suele decir, el vellorizado, es impresionante, bueno. E impresionantes todas las canciones que siguen sonando en Play Kiss. Todas las tardes en Ki Kiss.、Yeah. Play Kiss. c o m Como esta de Madcon, se llama Begging. You let me know, but I've been in a seat, just let me go. I'm on my knees while I'm back. Besides, I don't wanna lose. I got my arms on spread. I hope that my heart gets fed. Matter of fact, I'm back. Siempre fresca, divertida. ¿Esto es qué es? Yo también pensando, tiene esos audio s tan maravillosos que me estás mandando, por supuesto. Al 606-712-658. En la próxima media hora escucharemos más notas de voz. Y también escucharemos a f a r r e l Williams, a Starship dentro de esa banda sonora de Atrapa S. Marque. No f i s g o n n a Stars Now. Y también tengo para ti el sonido de Mr. Lenny Kravitz. Pero antes, antes, ¿a quién tengo para ti en Play Kids? Play Kids. Todos los t a d o s en Kids. A la banda de Robert Smith, ellos son The Cure y esto se llama Close to Me. CM Siempre fresca, divertida Los o 80、uh -huh. Esto es que es maniquí, o Como se tradujo n u e s t r o país, atrapa a ese maniquí del collar mágico. Que si se lo quitaban eran personas, ¿sí? y si se lo ponían se convertían en maniquís. Para Starship, no es gonna stop u s nos e s t 1 en Canarias. Y hoy a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, te estábamos preguntando que、eh, nos contaras de todos los temas de Mecano, debido a ese 34 aniversario del descanso dominical. De todos esos temas, ¿con cuál te, te quedas? Si es que puedes tan solo escoger uno, ¿y por qué esa canción? 606-712-658. A ver qué nos cuenta Katy desde Terrasa, buenas. Mi tema favorito de Mecano es、eh, La fase r del destino.、Sí. Eh, como lo pueden escuchar, soy francesa y me hubiera e n c a n t a d Eh, Vivió en los años 80 en España para escuchar esta canción todo el rato, enamorarme bailar en esa canción. Un beso, adiós. Un beso para ti, gracias. Es que los 80 están llenos de magia. Ramón del Ferrol, buenas. Hola, amigos de XFM.、Eh, llevo toda la tarde escuchando el programa. Gracias. Y la verdad que es más difícil elegir una canción de m e c a n o Pero como me parece injusto que nadie haya nombrado. Una de las que más significado tienen para mí, que es Aidalay, precisamente porque yo me siento un poco budista también. Un abrazo. La de Dalai Lama, sí, c l u y a ese Aid Dalai, q u e gran disco, por supuesto, enorme. Ana, desde Móstoles, buenas tardes. Pues mi tema favorito de Mecano es El Lago Artificial,、sí. pero no la versión inicial, sino una versión que hicieron para sus conciertos allá por el año 1991. Y me encanta porque tiene un, el teclado ahí creciendo al principio de la canción y un ritmo que es una pasada. Es que es alucinante. Yo no sé si alguien de que e s t á escuchando ahora mismo Playgis ha tenido la oportunidad de ver a Mecano en directo. Es el, el show que tenía en ese directo tan bueno. ¡Enormes! Muchas gracias, Ana, desde Móstoles. A ver qué nos cuenta, por ejemplo, Janas, desde Valencia, un habitual de Playgis. Hola, Janas, buenas. Para mí, una muy especial es、eh, la canción del cine que salía en el álbum Descanso Dominical. Sí. Era la primera de ese álbum. Eh, y la recuerdo con muchísimo aprecio porque fue la primera cinta de cassette que me regalaron.、Eh, además, con, con un Wallman de aquellos de la época que además no era ni reversible ni, ni nada por el estilo. Y recuerdo la sensación de ponerme los cascos, poner la cinta dentro del Wallman y de repente、eh, viajar a otro mundo. Y es. La primera canción que recuerdo con más cariño de, de Mecano, luego ha n habido muchas, pero esa en especial era、eh, la que siempre me va, me va a marcar, porque, porque conocí lo que era la música a través de unos auriculares. Que pasé una tarde. igualmente h a n a s oye yo no sé si viajabas todo otro mundo o viajaba a tu móvil y se te escucha b a un poquito como、eh, como body en toy story no un poco así hay una escarpita e en mi bota bueno más o menos a n a desde madrid、eh, mi canción favorita de mecano es naturaleza muerta Porque mis padres eran, bueno, siguen siendo unos freaky fans de Mecano, y yo me llamo Ana, ya no por Ana Torroja, sino por la protagonista de esta canción, que es una chica que acaba convirtiéndose en piedra, de tanto esperar en la orilla del mar a su, a su novio Miguel, al que el mar ha asesinado、eh, por celos de, de su relación con Ana. Así que, bueno, un poco trágica, pero bastante bonita, la verdad. Buenas tardes, un besito. Me encanta eso de trágica, pero bonita. Bueno, qué canción más bonita, verdad? La de naturaleza muerta de Mecano. Juan Carlos desde Sevilla. Vamos a ver la canción de Mecano que me gusta más. Es ¿Eh? las curvas de esta chica.、Uh. Nos dejan pasar la luz. Mirarla por delante, mirarla ¡Ore! por detrás. Es una canción muy atípica de Mecano, pero me encanta. Me encanta porque tiene un ritmo rock Eh, indescriptible en un grupo como Mecano. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Me encanta cuando os ponéis a cantar, ¿eh? de verdad. Sois, sois geniales. Venga, un último mensaje. Tenemos por aquí a Martín desde Valdepeñas. Creo que todas las canciones de Mecano son muy buenas. Lo que hay que hacer es ir a ver el concierto. Un saludo. Hola, directo, conciso, p e r c e p t o me encanta. Oye, muchísimas gracias por esos mensajitos. Enseguida regalaremos ese pack pura aventura de Smart Box. Pero antes tengo tres seguiditas para ti: Eiffel65, White Snake y también Farrell Williams con happy. Todas las tardes en Kiss. Kiss.、Yeah. Play Kiss. Come on, ready? Yes. Te voy a engañar la primera vez que escuché este tema en radio se lo escuché hace ya pues unos añitos al ricky garcía en otros lugares en otros sitios <risa> si todo va bien mañana él estará por aquí de nuevo capitaneando play kiss si no salta ningún tiburón por su balcón y nada se lo come v e t v e t t o a saber ¿eh? esperemos que, que mañana esté ya recuperado por aquí el equipo de play kiss que recoge que por supuesto decirte que continúa más Grandísimas canciones, lo mejor de los 80 y los 90 e s t h ahí con un montón de compañeros. Por cierto, antes de irme, que hay que dar ese premio, ese regalo pack pura aventura de Smartbox, que se va a ir a ver, a ver, a ver, a ver. Hasta Madrid para nuestra amiga Ana, que decía que su canción favorita era Naturaleza muerta de Mecano. Bueno, ahora sí, que me lo he pasado muy bien estos días contigo, que mañana, si l o que está bien, está por aquí Ricky García. Abrazos de Leo Garriga, yo he sido Víctor Álvarez. Volveremos a encontrarnos por aquí, por supuesto. Cuídate mucho y que pases una muy feliz tarde. Hasta la próxima. Esto es Kiss.